Su hija está esta noche con nosotros, Odil Rodríguez de La Fuente. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, un placer tenerte. Igualmente, encantada. El placer es nuestro, sabes perfectamente, ¿no? Que feliz es su voz. Su mensaje, su fuerza ya forma parte, forma parte de la historia de nuestro país. ¿Eres consciente de eso, no? Oh, totalmente, totalmente. Bueno, porque me encuentro con muestras de cariño y de gratitud, día sí, día no, de personas anónimas. La verdad es que en toda España, incluso fuera de nuestras fronteras, es un lujo, la verdad, llevarme apellido y ser hija de mi padre. Y es que además él, independientemente de todo lo que nos enseñó, porque nos abrió los ojos al mundo natural, al mundo animal, como comunicador, como comunicador, o sea, es que fue de una forma tan, tan magnífica un divulgador tan fantástico que es que, desde luego, aún a día de hoy nos quedamos escuchándole Y es que te quedas que solamente hay como un silencio en torno, según se le está escuchando, ¿verdad? Sí, totalmente, si sí, es lo que pasaba en su época, que se callaban en los bares. Imagínate sí, sí, sí, lo sí. que es un bar de España, o sea, y se callaba todo el mundo cuando ponían los, los programas de mi padre. Y la verdad es que yo creo que para los que nos dedicamos a la divulgación y queremos de alguna manera aportar a esa cultura, ¿no? a la ampliación de la cultura y de la conciencia humana, es digno de estudio eh, las claves un poco que hicieron de mi padre pues una persona que era capaz de hipnotizar a su audiencia ¿no? y de seducirla de esa manera. Así que sí, es un capítulo en sí mismo que merece la pena meter el diente y estudiarlo. Lo conocemos mucho, su imagen, su voz está muy vinculada al mundo de la televisión, pero no tenemos que olvidarle la pasión que él tenía por el mundo de la radio, que era muy grande. Hizo grandes programas de radio además. Sí, bueno, yo de hecho considero, soy muy conocedora de su obra, como os podéis imaginar, y yo considero que realmente el culmen de mi padre, eh, donde nos habla de temas totalmente adelantados, no ya a su tiempo, sino incluso al nuestro, nos habla de pura filosofía, de reflexiones que se han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, que tienen que ver con de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Todo este tipo de reflexiones las hace en la radio, ¿no? Ahí es donde se explaya, encuentra ese clima cálido y un poco de intimidad con su audiencia y donde realmente te sumerges en el torrente de su voz y te metes con él en un viaje mágico sí. Revisando informaciones revisando datos grabaciones, me he encontrado con esta de Félix Rodríguez de la Fuente en la radio, un día como hoy un 21 de marzo comenzaba la primavera y él se dirigía a la audiencia del siguiente modo Estamos ya en unas fechas en las que meteorológicamente todo parece incertidumbre. No sabemos si mañana podemos salir al campo porque va a hacer sol o si nos va a caer un chaparrón en las costillas que nos va a baldar. Son los días de la primavera incipiente, de esa primavera que va a comenzar en el calendario, pero que de alguna manera, con su inestabilidad, está ya en el ambiente, ...está ya diríamos que en ese otro calendario más firme, más fijo y más seguro... ...pues ni más ni menos que de lo que hemos llamado en llamar la vida. La vida ya se ha enterado de que la primavera está cerca. Me preguntarán ustedes que por qué. Pues no tenemos más que echar un vistazo a esos pobres almendros... ...que florecieron antes de que viniera la helada que les dejó después pelados... No tienen más que darse un paseo y ver otros árboles que están llenos de flores... ...y que no faltan a la cita anual de embellecer el paisaje. Aunque los hombres todavía no hayamos llegado al 21 de marzo. ¿Cómo se han enterado? No Me hubiera gustado saber qué pasaría un 21 de marzo de 2019 seguramente no se transmitiría un mensaje científico, nos transmitiría un mensaje de esperanza, llega la primavera, eh, seguramente el futuro va a ser mejor que el presente. La voz de Rodríguez de la Fuente sería muy importante en fechas como esta, ¿no? ¿no? Bueno, totalmente, totalmente. Yo creo que nos haría pues, un discurso, como era propio de la radio sobre todo, pues muy profundo, que nos hiciera reflexionar que nos demos cuenta de que esto es algo que ahora mismo en el momento pues es una crisis tremenda y que hay muchas personas sufriendo, pero que también debe de ser, como todas las crisis, una oportunidad encubierta. ¿no? Que seamos capaces de ver un poco las lecciones que hay detrás de estas crisis que hacen que el mundo pare, eh, literalmente que es que somos una especie más, es decir, que estamos en el entramado de la vida y que el, esta especie de matrix que nos hemos creado con la sociedad de consumo de tecnologizada y urbanizada, pues es en el fondo un espejismo, ¿no? y que este tipo de elecciones nos hacen de algún modo parar, pero también espero que reflexionar y darnos cuenta que tenemos que vivir no de espaldas a la naturaleza, sino que tenemos que ponerla en el centro, que tenemos que hacer de la nuestra una sociedad ...absolutamente sostenible... ...imbricada en el tejido de la vida y que de ello dependen el, las futuras generaciones de nuestra especie, muchísimo más que la propia naturaleza que ha sufrido muchas extinciones masivas ¿no? y se recuperará por supuesto, pero que la naturaleza es nuestra mejor aliada y está incluso, hay muchos estudios que están saliendo que hablan que la pérdida de ecosistemas y de la biodiversidad pues eh, tiene mucho que ver también con este tipo de pandemias y con la proliferación de virus eh, e incluso el cambio climático y el derretimiento del permafrost puede liberar muchos microorganismos pues que han estado congelados durante cientos de miles de años... ...entonces estamos jugando con fuego... ¿no? Y, ...y esto es un tema muy serio... ...y yo creo que este tipo de crisis deberían de ser también una lección... ...y hacernos reflexionar colectivamente al mundo entero... ...porque también nos hace ver que somos una especie... ...que independientemente de que hayamos erigido fronteras... ...y de que parece que cada uno hace la guerra por su cuenta... ...compite económicamente o no... Eh, somos una especie y como especie tenemos que afrontar esto colectivamente y verlo como una oportunidad, no como una imposición, sino como una oportunidad para vivir una vida mucho más plena y, como digo, eh, poner la vida en el centro. ¿no? Tú comentabas eh, el aspecto pues tan importante ¿no? de esa comunión como la naturaleza, ¿no? que al final somos tan depredadores que, que, que no estamos respetando Algo que se nos ha dado, que, que lo estamos mal utilizando, infrautilizando infra y están surgiendo este tipo de problemas. Una de las cosas que tu padre siempre valoraba muchísimo, y no sé si, si tú eh, lo has vivido también con él o lo transmitió cuando erais pequeñas, es ese contacto constante al estar en un pueblo con, con el campo, sí. con, con la naturaleza, con los animales con saber eh, la flora, con saber eh, los árboles, con saber dónde se esconden, no eh, sí. esa observación. Sí. Eso, además de, de lo que él vivió, ¿eso os lo transmitió también a, a vosotras, a sus hijas? Bueno, yo de hecho vivo en un pueblo en la provincia de Guadalajara y para mí es una necesidad vital y es uno de los grandes problemas ahora con el confinamiento que para mí, bueno, afortunadamente vivo en una casa que tiene jardín que tengo vistas y, y, bueno, me considero enormemente afortunada... ...pero para mí pasear por el campo ahora en primavera... ...poder ver cómo la vida palpita, sigue, ¿no?... ...y, y además es que tengo la fortuna de ver corzos, de ver liebres... ...de ver, eh, bueno, pues de todo, ¿no?, perdices, de todo... ...y sobre todo la naturaleza es, es sentir, ¿no?, mucho más que saber... ...es un ejercicio de experiencia de los sentidos... Y la parte intelectual, eh, que yo creo que está también hipertrofiada en nuestra sociedad se pone en equilibrio. Nos pasa mucho, yo creo, que a los que salimos al campo, si experimentamos algún problema, alguna frustración, algún bueno, como nos pasa a todos, ¿no? en el campo sientes como que te reequilibras. Entonces, la naturaleza en el fondo es, es el camino de vuelta a casa. ¿no? Nos aporta muchísimo, pero no desde el punto de vista, una vez más, de la obligación de conservar, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista... ...más eh, de, del intelecto... ...sino desde el punto de vista de la pura experiencia... ...que es lo que tuvo la fortuna mi padre de vivir como niño... Eh, ...es pues pues mancharse en el barro... ese eh, ver un cielo limpio lleno de aves... ...desde su más tierna infancia... ...es soñar con la libertad, con lo salvaje, con lo libre... ¿no? ...es verdaderamente conectar con la vida con mayúsculas... ...y eso yo creo que es... Eh, ...bueno pues algo que si lo vives en tu infancia... ...te acompaña el resto de tu vida... ...y la naturaleza siempre está ahí esperándonos... ...es sumamente generosa... Y ese es la que nos puede ayudar a, a reencontrarnos y, y a poder aspirar también a ser plenos y felices, que es a lo que todos deberíamos de tener derecho. ¿no? En este libro, Un hombre en la tierra, feliz, un hombre en la tierra, aparece la figura de tu padre ahí como el jefe también, que lo era, en cierto modo lo recuerdas, ¿no? como el jefe de la tribu. Él tenía muy claro que los seres humanos, eh, nos movemos, somos una tribu y todos tenemos eh, que colaborar y cooperar entre nosotros. Y que lo que hace uno. El otro eh, puede beneficiarse y al revés Sí, bueno, de hecho hay un capítulo entero que se llama El anillo del rey Salomón Y que está dedicado a la fascinación que mi padre tenía con la etología Que era una ciencia emergente en tiempos de mi padre, ¿no? y sobre todo la etología que es la estudia, el estudio de la conducta de los animales uh -huh. pero aplicada al animal humano. Era, mi padre tenía muchísima curiosidad más allá de las creencias de la cultura de lo que nos dice la religión la filosofía bueno pues, pues un poco el, el mundo en el que vivimos él tenía mucha curiosidad también por, por esas pulsiones Eh, que, nos, que nos hacen humanos ¿no? eh, mucho más allá de nuestra cultura eh, y que tienen que ver con los miles de millones de años de nuestra evolución como otra especie más Y, por ejemplo, pues la agresividad o la cooperación o, bueno, muchísimas otras conductas, ¿no?, que, que a él las, le interesaba muchísimo entender las raíces de esas conductas como animal humano y, de hecho, recojo en el libro muchísimos pasajes muy esclarecedores también y muy interesantes, como la agresividad, que es una conducta absolutamente fundamental y muy presente en la mayoría de las especies, y importante, también tiene su función y su razón de ser, en el ser humano se ha convertido en violencia, ¿no? es decir, se ha desvirtuado, se ha, se ha trastocado al no tener ya una conducta naturalizada, ¿no? al, al estar metidos en ciudades muy hacinados también, y, y nosotros somos la única especie que disfruta del sufrimiento ajeno, la única que hace guerras, eh, genocidios, ¿no? y la única que realmente va mucho más allá de la agresividad como una conducta que tiene una función y lo que lo que se ve es la violencia y era algo que le preocupaba muchísimo también, ¿no?, dentro de lo que son nuestras nuestras conductas. O sea, que los animales eran muchos más sanos, ¿no?, y más racionales que los humanos que siempre tenemos ahí. Además, mira, hace poquito hablábamos con un, con un neurocientífico también un poco de la conducta animal, de la inteligencia animal, y uno de nuestros colaboradores le preguntaba... ¿Y los animales también en algún momento pueden eh, matar por matar? Y decía, dice, no, no, no. Dice, el que mata por matar solamente son los humanos. Sí, dice, que... los animales, no. Y eso imagino que también en todas las investigaciones que realizó tu padre se reflejaría sí totalmente y de hecho él lo achaca mucho a esa escisión ¿no? De, de del ser humano de la naturaleza, la naturaleza de algún modo te va cincelando, es que es la gran madre, es la que ha dado lugar a nuestra especie después de pues, que la vida se remonta a 4.000 millones de años de evolución sobre la Tierra el Homo sapiens Sapiens aparece pues hace aproximadamente unos 300.000 años eh, lleva viviendo en un paleolítico como cazador-recolector pues algo más de esos 300.000 años y realmente en el neolítico donde empezamos a domesticar a la naturaleza y a sentirnos que somos algo separado de esa naturaleza es apenas 10.000 años y sin embargo en esos 10.000 años nos hemos y nos hemos eh, eh, convencido de que somos algo ajeno a la naturaleza ¿no? y, y dentro de esa especie de burbujas que hemos creado de las ciudades de bueno y ahora más con la tecnología y con esos mundos virtuales pues eso nos hace cada vez más neuróticos porque la naturaleza en el fondo como digo no te reequilibra. Y te cincela y te, te hace sentirte parte de algo mucho mayor que tú. Y la soledad también autoimpuesta, esa soledad, famosa soledad del hombre, tiene mucho que ver también con una eh, soledad autoimpuesta por el, el, la cultura y por el neolítico y por esa escisión. De eso, de todos esos temas habla... Muchísimo mi padre, me parece que es fascinante y que es importante también, ¿no?, recuperar ese tipo de claves para darnos cuenta de que estamos un poco en el punto de inflexión de una era, que yo espero que nos quede lugar a una era de una nueva conciencia donde recuperemos un poco las lecciones de nuestra infancia colectiva, que fue el paleolítico, recuperemos los vínculos con nuestra gran madre, que es la naturaleza, y salgamos de esta especie de adolescencia loca donde nos pensamos que, que somos una especie ajena a todo esto y al final estamos poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia y nuestro bienestar y nuestra felicidad y muchísimo más. Fíjate, todo lo que estás diciendo es eh, tan importante, eh, hay que grabarse cada una de las cosas eh, que dices, eh, porque... Es como escuchar a tu padre un poquito, porque hemos escuchado muchas grabaciones, muchas cosas de cara a esta entrevista, y descubrimos, y, y se descubre, y cualquier persona lo puede hacer, que él que hablaba de cosas que son importantes en el mundo de hoy. De la contaminación de los mares, del de daño a la naturaleza, de la poca defensa de los animales. Qué importante sería un testimonio como el suyo en los tiempos actuales, en donde parece que... Sus miedos, sus miedos, entonces eran miedos, ahora son realidades, y esa realidad nos está devolviendo eh, lo que le hemos hecho. Totalmente, pero yo sobre todo... Eh, la lección más importante de todas para mí, eh, de mi padre, para el momento actual que estamos viviendo Donde sí que me parece que hemos avanzado en la conciencia ecológica Tenemos un Ministerio de medio ambiente que ahora es incluso una vicepresidencia Es decir, parece que vamos avanzando Pero sí. sin embargo, también vivimos en unos momentos cada vez más polarizados Cada vez más politizados Incluso el medio ambiente, el cambio climático parece que se está utilizando políticamente para separar, para generar conflictos y yo lo que me parece asombroso de mi padre es que llegó a todo el mundo de forma transversal, niños, jóvenes, padres, abuelos, mundo rural, mundo urbanita, académicos, eh, gente sin educación… ¿Y por qué? Porque los sedujo. Es decir, su visión era la de abrir una ventana a un mundo mejor. Y yo creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer para, para dar lugar a este cambio, que es absolutamente necesario y perentorio por lo que tú has dicho, porque esos miedos se están convirtiendo en una realidad, ¿no? Entonces, me parece fundamental revisitar la obra de mi padre para los que como niños quedamos tocados por esa magia y por ese pálpito, para que hagamos todo lo que podamos en nuestras parcelas y en nuestras vidas, pero con esa visión positiva y seductora, ¿no? Esa es la clave. Pero es que fue un poquito visionario, ¿eh? fue humanista, pero también visionario, porque pero yo fatal. recuerdo que en esa época, no sé si la gente, eh, sobre todo los jóvenes, incluso sepan lo que significa la palabrita, pero es que a los animales le llamaban alimañas. Sí, bueno, es que es que te pagaban. Tú ibas a cualquier ayuntamiento de, de, de España y llevabas los restos de un depredador, ya de fuera ave, mamífero, cualquier depredador, y te daban dinero. Sí, claro. Es decir, que se premiaba por matar a los depredadores. Claro, es que, por supuesto que fue un visionario, pero tú imagínate hasta qué punto que incluso habló de Internet en los años setenta. O sea, donde todavía ni se imaginaba que se iba a crear una herramienta como esta. Y él dijo que en un futuro la humanidad se podría conectar de forma instantánea para compartir cultura y conocimiento, y que eso sería una herramienta para el cambio, sí, si era bien utilizada, claro. No, es, es asombroso. Yo creo que de verdad fue un visionario porque yo creo que como muchas personas Sabias, ¿no? Son capaces de salirse un poco del mundanal ruido y conectar con algo que está ahí, que es, que es una sabiduría latente y, y que es el inconsciente colectivo también. Y, y, bueno, pues ver cosas y brindarnos cosas al resto de personas que hacen que avancemos como sociedad. Y, y bueno, él fue así. Sí, sí, sí, lo fue. Félix, un hombre en la tierra, así se titula el libro de nuestra invitada de Ordil Rodríguez de la Fuente. Ordil, mil gracias por estar con nosotros. No nada, vosotros por seguir con el programa y, y adelante, que vamos a poder y saldremos reforzados de todo esto ya ojalá veréis. sea así, gracias beso. adiós, un beso Odil, Rodríguez en de la Fuente Odil ha estado con nosotros hablando sobre Félix Rodríguez en de la Fuente El hombre que conocemos, entre otras cosas, por sus palabras sobre el lobo. El lobo sigue ocupando la misma posición. Sigue siendo el depredador que necesita carne para alimentarse. Pero ya no hay ciervos, ya no hay gamos, ya no hay bufrones, ya no hay cabras. ¿Qué tiene que hacer si no quiere morir? Consumir vacas, terneros, ovejas, cabras. Es decir, enfrentarse con el hombre. Amigos míos. En esta competencia... El jefe de la tribu, el hombre del cual todos tenemos alguna enciclopedia, algún vídeo, alguna serie, algún documental. El hombre que nos habló de, entre otras cosas, del lobo.